The ballet on the burning stage The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful horn is Upon the crumpled page. <laughs> There's a policeman with an honest soul a scene whose head is on the pole He grunts as he fills his broad ball With feeling of the knees He briskly, the tommy dropping the fingerprints, our prints and stays And he never so ignored Throat. He hungers in his secret dreams, the heart and voice of brew machine. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, a 1998 show. The situation tragedy. grand Granddaughter slick with soap. Cliff with with no hope. The water gallery, the flooded gallery. <laughs>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 The curfew crows flying, the comedy divine The bulging eyes of puppets, stormed by his dreams throat He hungers in his secret dreams The harsh embrace of cruel machines His lover is not what she seems And she will not leave a note At last a 1998 show The situation, tragedy Grand opera, slick with soap Cliffhangers with no hope The water coloring, the gallery the flooded gallery Sets keep and the cars get eaten by the play There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles The patrons and the actors do are if the show is through The looks and with the cues of the close of last few smiles Like last in 1998 show, the tods no one ever sings A few crawlers flying, the comedy divine The bulging eyes like of puppets, swore by his dreams ¿Cómo estáis? Uy, que acopla A ver, ahora ya no copla Más que nada porque ahora ya apagé el, el, el aparato este de El radio que sé que tenemos aquí A ver, voy a rimar Ay. A ver cómo suena, ¿eh? <risa> nada, son los micros que tengo que moverlos para que... Para ponerlos para hablar yo, ¿eh? A ver, vamos a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que yo lo primero que tengo que... ¿eh? Sabes el procedimiento para hacer un para hacer un programa en Radio Cuca? Bueno, pues nada, venir a ponerse en contacto con, con la emisora, ¿eh? a través del correo electrónico, radiocuca.org, radiocuca ese eh, si llega el correo electrónico, eh, pasate por la asamblea también, un cualquier lunes sales sales Bueno, iba a decir a las ocho de la tarde, pero bueno y mentira, más bien si, si que queréis venir, si estáis interesados en hacer en un un programida, entonces no es casi que me yo vengáis sobre les un lunes, pero en vez de venir a las ocho, venid casi me sobre las ocho y media, ¿vale? Para, pa aseguraros pues, de que de que estamos aquí, porque bueno, entre una cosa y otra, a ver yo soy el primero, eh, yo soy el primero que que, que llega tarde. Llega tarde, no por ningún, no porque tenga la que cocina que hacer que ¿no? o, o, bueno, cualquier historia y tal, no, llego tarde porque digo, ya, total, eh, no me va a ver nadie todavía, eh, no vamos a empezar a asamblearnos hasta, hasta más tarde, ¿todo? entonces, ¿para qué voy a decir ya? Y acabo hundiendo, ¿eh? acabo hundiendo tarde por, por, por ese tema, por ese tema, a ver, llega todavía a ver, mmm, Lo del proceso, bueno, nada, que facéis eso si queréis tal Pero luego después, cuando ya, da, cuando ya te haciendo un, un programa Pues entonces es, eh, lo que hay que hacer Y todas las cosas que hago yo, según yo según aquí eh, Lo primero y poner el, el Audacity a, a grabar <risa> Hombre, depende, a ver, eso no es obligatorio y nada más, si, si tienes interés Eh, ...en que el, tu programa... ...quede um, grabado... ¿no? ...si quieres... ...pero bueno que si toda la gente quiere grabar... ...el, el su so programa... ¿eh? ...espera que estoy... ...y que estoy metiendo ahora... ya que voy yo más adelante... ...de lo que voy explicando... ¿eh? ...bueno la cosa es... ...abres el programa de grabar... ...el Audacity que se llama... ¿eh? ...llamase Audacity el programa que tenemos... ...aquí para grabar... ...podría llamarse de otra manera... Podría llamarse eh, programa de grabar de Manolito Podría llamarse así, ¿no? Porque lo hiciera un, un autor Programador que se llamara Manolito Y dijera, pues voy a poner El, el nombre al, al programa Este No dio ninguna ¿eh? Ninguna barbaridad, ni ninguna Cosa rara de estos que digo yo De, de ese mes en cuando Puede pasar tranquilamente eh, Yo, por ejemplo Tengo un Tengo un programa alternativo al al Messenger ¿m? que se llama el Álvaro Messenger, el Messenger de Álvaro. Bueno, pues joder, pues podría pasar perfectamente que esto se llamara el programa de, de grabación de Manolito, pero bueno, ya sin no, llámase Audacity y es el que empleamos aquí para para para grabar los los programas. ¿m? Que yo lo, lo siguiente, la siguiente cosa que, que faigo después de... Bueno, a ver, vamos a volver a empezar. Vamos a volver a empezar porque no es verdad que eso sería lo primero que, que faigo. Lo primero que faigo y es charrar un rato con el coliáceo con el del, del programa anterior, de a la Hostia. ¿eh? Eh, porque esta hay una radio que tenemos muy buen rollo y llevámonos muy bien aquí toda la gente que eh, hacemos radio no sé si os digo la verdad si no te radios si y así nada oye de otra manera eh Mm, no lo sé ni tampoco a ver yo una cosa que me que me esmoleza especialmente saber si en otras radios tienen buen rollo o yo me mal entre ellos oye yo quisiera que todo el mundo se llevara bien eh parece que que sería lo más afalladizo pero no siempre pueden ser las cosas guapas no siempre hay, pues la la cosa así uy ah vale un aquí que que hay dos oyentes pero si yo cierro aquí hay un oyente vale estoy yo nomás perdona hay cosas mías estoy hablando de las, mis cosas ¿eh? Eh, lo primero que tienes que hacer cuando cuando llegas, o lo primero que hago yo por lo menos después de, de charlar un ratín con el rapaz del programa anterior mientras se exporta lo que el grabó y demás pues yeah, mm, de ir preparando yo preparo la música ¿eh? ...preparo la música de fondo... ...y la música de fondo lo que hago algo... meterla en un, en un... ...obviamente bueno, obviamente no, porque no me dicen en qué formato lo traigo... ...la música de fondo... ...traigo la en, en un CD... ¿eh? ...traigo la metí en un CD... ...y entonces aquí en, la, en el estudio de Radio Cuca... Tenemos dos reproductores de, de CD, entonces yo meto la unas veces, meto la en el reproductor de CD1 y otras veces meto la en el reproductor de CD2. Depende cuál te da libre, porque el rapaz de antes, y a lo mejor, tienda da que he metido en alguno. ¿Mm? O puede pasar también que te da libre los dos. En ese caso meto al azar, en el que me parece. No sé, no tengo yo una especial preferencia de estar uno arriba del otro. ¿eh? El, el cd2 y en cd2 otro módulo ¿eh? que lleve el, el reproductor de cd1 bueno pues pongo un negro cuadra o por ejemplo tengo lo puesto en el cd2 ¿Mm? en el cd2 meto el, el cd ¿eh? y doy a, al botón de reproducir al play pero como quiero ya la música de fondo ¿eh? y quiero que te ha, hasta el final más o menos la musiquena dura como como una hora Entonces, bueno, pues guapamente bueno, lo que podía hacer y era, eh, pues, pues simplemente ponerlo y venga deseado de fondo que ande. Lo que pasa es que, como en un tiempo a esta parte falgo el programa de, de más duración, eh, eh, ya llevo más largo de una hora, falgo muchas veces, bueno. dos horas enteras no siempre eh, pero cerca de las dos horas uno hora cincuenta uno hora cuarenta muy muy largo normalmente el programa no bien más largo de lo que dura el, el C entonces qué feo doy a al un botón, un botón que pone repeat es igual para que para que el eh, para que el disco se, se repita lo que pasa es que si das nada más una vez a repeat eh, en una especie de display en el que te viene el una pantallina con el número del cantar que está sonando y estas cosas pues entonces es lo que pasa allí que pone bueno repeat entonces diste y un botón que pone repeat y es normal que en el display ponga repeat ¿eh? lo que pasa que yo con eso ya os digo no estoy eh, no estoy tranquilo todavía porque eso es lo que falla a repetir el cantar mm, que está sonando en ese momento y coño yo de hecho de eso c de entero ¿eh? Y el cedestis de la banda sonora Original del, De la peli de Fight Club Por cierto que estoy leyendo el libro Bueno, estoy leyendo el libro, no, saqué el libro De la biblioteca para pa hielo, Que aunque no se debe leer el libro Después de ver la peli, sino al revés Bueno, pues yo, m, estoy haciendo ahora Porque estoy leyendo la novela De déjame Entrar Y mira que ya vi la peli la, la, Vi las dos, vi la suca y vi la, vi la Estadounidense Y estoy leyendo ahora la novela Y claro, pases rabias, pases, pases muchas rabias, porque, porque, joder, decías tú, o digo yo en este caso, digo, cago en la mar, si no supiera lo que pasa después, qué emocionante y qué intrigante te iba a ser la, la novelina esta, ¿eh? Bueno, tremenda, pero bueno, ya sé es lo que pasa después porque vi las pelis. Lo mayor de todo y que me sorprende, sorprende mucho, porque las pelis nunca son a reflejar al 100%. lo que lo que dice lo que dicen las novelas lo que dicen los libros y es normal una película que puede durar dos horas dos horas y pico más no entonces hoy en ese tiempo no puedes recoger todo lo que no puedes reflejar todo lo que dice la, la novela todo lo que dice el libro pero bueno oye, pues tú suprimes unas cosas metes otras adaptesla ¿Eh? una Por eso, bueno, me imagino que por eso yo puedo que se llamen adaptaciones ¿eh? Adaptaciones cinematográficas de las de novelas ¿eh? Ponen lo de basado una novela y tal, porque no es exactamente igual ¿eh? Entonces, bueno, si fuera exactamente igual, muy igual también llamaba en, lo llamaban adaptación Porque no me deja de ser eh, adaptarlo a, a otro medio, ¿no? ¿eh? Bueno, estoy metiéndome en un shardín. El caso es que todo este en el empezó porque yo decía pues, que, que tenía en casa la novela del Fight Club, el club de la lucha, de, de cómo se llama ese rapazo, Chuck Palahniuk, me parece que ella la... La, la forma rara que se llama. Vosotros me y si un apellido normal, apellida se para las pero bueno, hay gente por ahí que tiene apellidos realmente raros y curiosos, que sé yo. Pues cada uno apellida se como me da la gana. Bueno, en realidad no se apellida como me da la gana, apellidos con los apellidos que, que heredó de de los de los padres, ¿no? Sí digo yo. Bueno, la cuestión, a ver, la cuestión eh, que todo esto vino porque decía pues yo que tengo que poner el c -t -t -t de de la banda sonora del club de la lucha que ya lo que lo que falle de fondo, fa lo que es de música de fondo. Entonces no me vale con dar al al repeat una vez, tengo que dar dos veces. A ¿eh? este botón que pone repeat y do, dos veces. Entonces en el display sale escrito en vez de repeat repeat all. o sea se bien pronunciado repeat all bueno bien pronunciado no pronunciado de la misma manera que yo no pronuncio bien el inglés pero bueno que vamos a hacer bueno la cuestión es que, que en ese momento que en el display pone repeat all cuando el disco termine pues va a empezar otra vez a repetirlo por primer cantar y yo contento porque entonces ya no tengo que preocuparme de la música de fondo siempre va a haber música de fondo para que yo en un momento dado no pues subirá no pues yo que sé pues como ahora ¿Veis? Yo puedo tranquilamente Subirla y ahí, ahí da que de fondo Hombre, el problema Que tiene que la lo, Los cantares estos, compuestos por Los Dust Brothers ¿eh? Porque el estilo De música este llámase Dust Y entonces, bueno, pues los que Ficieron la música, llámase los Dust Brothers No sé si Son una banda que tenga más Cosas, o, o sencillamente El nombre que supusieron los que compusieron La música esta, no tengo ni puta idea, la verdad yo una cosa que me preocupe ¿m? a ver entendámonos yo el estilo, el estilo musical tampoco yo que me dé especialmente más lo que pasa que gusta mucho para pa esta situación mucho para pa, pa poner en, en la radio de fondo de anedonia para una cosa muy muy a fallar bueno pues esa yo una de las cosas que tengo que hacer y eso pongo ya andar sin, sin más después lo que lle la música que yo ...que yo traigo para que suene en el, en el programa... ...que ya veis que este programa no lleve mucho de, de poner música... ...a ver, no sé, pues ahora lleva grabados 17 minutos 74 segundos... ...y de eso pues fue la sintonía... ¿eh? ...que bueno, la sintonía un poco más... ...porque estaba yo hablando aquí de unas cosas con el rapaz... ...y entonces cuando estaba al acabar volví a ponerla al medio... ...o sea que... ...si el cantar dura 3.20... ...yo volví a ponerlo, ponte ya minuto... ...un minuto 20 más... ...pues 4.20, 4.40... ...4.50 ponte, fueron de... bueno ponen 5 ya para ser tal... ...5 minutos ya fueron de... ...de sintonía... ...y entonces ahora, ahora llevamos... ...18, pues si 5 fueron de sintonía... ...llevo 13 dando la... ...la ...con un tema que, que ya me diréis... ...a quién coño va a interesar esto... ¿Eh? esto ya de cómo se fue a la radio y, y joder pues esto interesa al que fa la radio pero el que fa la radio ya sabe hacerlo por eso yo, a ver interés no tiene ninguno ¿Mm? pero bueno bien no tiene por qué no tiene por qué tenerlo me parece a mí no ¿Mm? tú lo tú lo sueltas aquí y tal vienes a la radio libre y dices lo que te da la gana que paso ya una radio libre bueno pues decía vos que pese a que el programa estelle básicamente de la propia algún cantarín pongo los de xemes en cuando alguno no muchos pero algún pongo y la cuestión ye que yo los cantarinos traigo los en formato mp3 el formato mp3 ye muy a porque yo los cantarinos traigo los metidos nun ye pizzeín de música non tengo andar que si trayendo CDS, que si trayéndole peces, no me falta falta, yo traigo metido todo en un yepicerin, entonces yo aquí busco el cable del jeepicirin, el cable, el cable un tiempo que tuvo aquí muy ya su colocado con unos pinces, ¿eh? ...unos pinces... como les de tender la ropa, eh, pegáis con pegamento a a, a la tabla de, de la mesa en ¿no? la que tenemos todo el equipo y tal y, y agarraos con las pinces por pues, los diferentes cables el de poner el el yapicerín el de enchufar a los ordenadores portátiles si y lo traes bueno eso lo que pasa que des están despegados en ropinas hay que ponerles otra vez ¿Mm? que estaba yo pensando que, que además hoy también quería yo poner música con cantarinos que tengo metidos en el teléfono cu pero pero no ...no encuentro yo el, el cable el cable que hiera... ...bueno, yo igual pongo, pongo todos los que tengo aquí... ...porque ya os digo, eh, yo traigo los en un yapicerín... dos enchufo el yapicerín... ...y aquí en un ordenador, pues saleme pues lo que hay dentro del yapicerín... ...y saleme eh, el cantar de sintonía, que si sí, bien siempre... ...y una serie de, de cantarinos que pueden ser los que vaya a poner en el programa... o como en este caso los que ya traía para la semana pasada porque esta semana la verdad pasó se el, el, el meter otros otros cantarinos eh, eh, Perdone que corto un segundo voy a subir el fondo porque tengo un poco de frescagu. voy a cerrar la puerta no marchéis ya está la ya está la puerta cerrada ¿eh? está la puerta cerrada cambiarles les, les luces luces ¿eh? eh, cambiarles luces y otra cosa que suelo hacer toles toles manes. ¿eh? Eh, yo soy maniático soy maniático llevo una de les, y uno de los problemas mentales que, que tengo tengo muchos tengo muchos pero bueno mmm, no sé yo si el, el ser muy maniático ¿eh? Eh, normalmente la personalidad maniática va asociada a, a algunos de cosas des que llamen desórdenes mentales. Yo sencillamente creo que son que se debieran definir, y bueno, los profesionales del ámbito muchas veces <risa> faenosina en eh, definirlos como problemas adaptativos. ¿eh? Yo creo que sigue el, el término de cómo, problemas adaptativos. pero lo que pasa allí que eh, muchas veces estos profesionales al describir los problemas mentales hablan eh, de esa inadaptación como, como si a ver, inadaptación en, en el sentido de, de separación de, de lo que lleve la norma ¿Mm? la norma sabéis que no lleve otra cosa que sencillamente la masa borreguil tú dibujes una una campana um, a ver sabéis lo que es la campana de Gauss, los que de alguna vez tuvierais tuvierais que estudiar alguna cocina de, de estadística sabéis la campana de Gauss es sencillamente un gráfico que expresa eh, la distribución a ver cómo lo cómo lo explico mm, expresa la distribución de la población del comportamiento de la población en en algún ámbito ¿eh? pues eh, en un imaginemos un gráfico eh, con, con un eje vertical y otro y otro horizontal en el eje horizontal ¿eh? pues pues a la, la conducta el eje horizontal, desde base a la conducta que la conducta bueno pues la que sea ya no sé la conducta, la propiedad o la condición y vamos a imaginar la, la inteligencia que ya lo, eh, que ya lo más ...lo más así fácil de comprender... ...todo el mundo casi... ...casi creo que todo el mundo tendrá... ...tendrá visto alguna vez... ...una campana de Gauss de distribución de... ...de la inteligencia, del rey... ...del consciente intelectual... ...cociente, por favor... ...no, no un coeficiente, coño... ...que no hay coeficiente ningún... ...un coeficiente lleva una cosa por la que se multiplica... ...y un cociente lleva una cosa por la que se divide... ...bueno pues... ...esto es lleva cronológico entre la mental... ...o sea que hay un coeficiente... ...vale... Queda queda clara la cosa. Maníes, ya os digo, yo soy maniático. Maníes, eh, pues eso. Eh, la cuestión llegué a la cociencia intelectual y representado una leche horizontal de 0 a 100. No, no, no perdón, de, de superar 5 años. Que digo yo, 100, está justo una mitad. Está justo una mitad. Bueno, pues ponte que vaya de, de, de 0 a 200, por ejemplo. Y en la leche. en la barrina vertical lo que viene el nivel de, del CI sí no que digo yo no joder viene el perdonad que me estoy yo enjecillando solo viene el número de personas ¿sí? de esa manera entonces el gráfico lo que representa es el número de personas que tienen ese determinado nivel de CI el gráfico Tiene una forma de campana y Es como si dibujáramos una campana ¿Qué quiere decir esa campana? Que justo una mitad, en el 100 Va a notar la gran mayoría de los, de los individuos La gran mayoría de los individuos Tienen un CI aproximado de 100 ¿eh? Y veremos que lo más gordo de, de la campana llegan más o menos por un yo Hasta el... No sé 80, 85... Y por, lo, por el otro lado está el 115 y tal ¿sí? Y esa sería la parte ¿eh? en la que no habría eh, mucha diferencia Darte lo mismo, a ver, tener 85, que tener 100, que tener 115 Son diferencias que, bueno, que, oye, pues entre 85 y 115 A lo mejor, pues, ya pues, sí, un poco insignificativo Pero bueno, que ya la desviación típica que no, que no nos dice gran cosa los que tengáis, ya os digo, estudiado de alguna cocina de, de estadística, sabéis perfectamente lo que quiere decir la desviación típica, ¿entiendes? Que que pues móvete por ahí, pero que en realidad qué tal. Pero ahora si bajes de de si 85 o si subes de si 115, pues ya estás fuera de ya estás fuera de la media, estás fuera de lo normal, ¿eh? bueno pues si las enfermedades mentales son sencillamente un, un ser normal eh pues adaptáis esto a y esto a, a, a cualquier otro ámbito pues cogéis una, un gráfico de estos de eh, personas que andan en coche o que tienen coche bueno pues saldrá la gran mayoría de la población eh en el sitio, en el centro tengo coche, estoy en el centro de Estoy no gordo de la campana y los que tenemos inadaptados seremos los que no tengamos coche que no en la campana ¿Eh? o salgo de noche y voy de copes. Por pues la gran mayoría de la gente, se... mira, yo un ejemplo bueno, la gran mayoría de la gente estará en el, en el medio de la campana porque sale de noche y toma copes. Habrá unos poquitinos inadaptados, ¿eh? inadaptados porque no están norma, no son normales. Que, que lo que hacen es pillar un que es de espanto salen de estos que salen de viernes a domingo se meten de todo y tal y luego estamos otro grupo de raros de inadaptados, de anormales eh, que no estamos que norma porque estamos por baixo porque no salimos de noche y yo que sé pues antes así, pues hacerlo con muchas cosas y entonces es Mm, comprenderás que, que, que tú mismo seguramente te has adaptado, te has una norma entre algunas cosas y en otras no. Pues depende en qué cosas te has adaptado o inadaptado, se te considerará un enfermo mental. Sencillamente eso, sencillamente eso. Hombre, yo qué sé, pues podéis venirme con, ah, pero, pero hay enfermedades mentales muy graves, que incluyen alucinaciones, que sienten voces, que tal. sí. Bailes, pero yo sigo pensando que todo eso que, que no deja de ser sencillamente inadaptación a lo que se considera normal, y claro, por culpa de ese enfrentamiento con el ambiente, ese enfrentamiento con el ambiente y el causante de esos otros síntomas. más graves. Mira, este relativismo entre comillas, porque a mí no me gusta el relativismo, yo, yo afirmo esto, que, que lo, eso que llaman enfermedad mental no lleve más que una desadaptación a la norma, y que en función de cómo el, el resto de la sociedad mita esa desadaptación, pues puede provocar otra serie de, de síntomas, mantengo lupa. Para todas las situaciones, para todos los sitios, para todos los lugares, para todas las épocas. Yo mantengo lo, lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, sí que hay una cierta relatividad cultural, no no que lleve la, la conducta en sí de esa persona, sino una manera en la que el resto de la sociedad responde ante ante esa conducta anormal, fuera de... ...de la normalidad estadística... ...yo que sé, pues por ejemplo... ...entre los indios... ...los, los aborígenes americanos... ...norteamericanos... Eh, ...parece que antes de, de llegar los... ...los esfarrapadores europeos... Eh, ...bueno, pues la supercepción del enfermo mental... ...que era muy positiva... consideraban al enfermo mental... Eh, como una persona que estaba en conexión con cosas que, que los demás no estaban y por tanto lo, lo respetaban. Eh, en el Islam tradicional, no sé, no sé un zanguano, la verdad, no tengo ni una idea de, de cómo traten hoy a los, a los locos, pero en el Islam tradicional, pues, pues se les consideraba personas que estaban en contacto con Dios. Entonces, pues bueno, ahí tenían muy buena consideración los los anormales, tenían muy buena consideración en ese mundo. En el occidente cristiano medieval, pues lo que se hacía con los yocos ya era quemarlos por endemoniados. ¿eh? Salían de la norma, hacían cosas que no estaban en la norma estadística, entonces decían, ah, pues endemoniado, quemámoslo. Que ahí en realidad tampoco tenían mucho tarro, mucho que comer, el tarro, los que. se dedicaban a estas cosas porque como creían firmemente que, que, que, que después que total que había un cielo después de puesto y que si y era bueno y no merecía ser quemado pues no pasaba nada, no sé, no sé quemaba pues pues ala, ¿eh? al cual esto fue al acordarme de de un de un fecho histórico, ¿eh? lo que pasa que a ver no recuerdo muy bien la la población que era... ¿eh? a ver, esto pasó, mmm, sucedió Hay muchos años, tampoco más conocimiento de años, y ya los tiempos medievales de, de les Eresíes. Muy interesantes los tiempos de les Eresíes medievales en Europa. ¿eh? era al cristianismo oficial del Vaticano, y bueno, que hubo milenta leyes. ¿eh? Y fueron muy interesantes, fueron muy interesantes porque eh, Escudáes, o sea, Escudáes. eh descrites de esa de esa manera como formas de, de entender la Cristiandad lo que lo que subiese llenen formas de entender la sociedad y la conducta humana, lo que pasa que bueno en aquel tiempo expresábase de esa manera, si fuera un año pues expresaríase de de otra, qué sé yo pues oye de la misma manera que en la Edad Media dice ese cofradía de no sé qué y hoy en día ha asociación de no sé cuál la palabra asociación en aquel momento no tiene sentido falabase la base de cofradíes anguoño pues la palabra cofradía está reservada para para otras cosas y en general usase la palabra asociación bueno pues en aquel momento lo que hoy podemos llamar qué sé yo pues tendencias políticas y todo tal eran tendencias religiosas bueno pues unos una de estas herejías religiosas el cristianismo que, que fueron los cátaros ¿no? los cátaros o llamados también los hombres puros ¿no? los cátaros o hombres puros pues bueno básicamente tenían el so centro de, de operaciones entre comillas el área en la área eh, en la que desenrollado en el, el sopesamiento y demás en el sur de Francia lo ¿no? Que, no, que se puede conocer como la zona de, de la Provenza ¿eh? la Provenza francesa y en esa zona de la provincia francesa eh, bueno pues cuando cuando el Vaticano por supuesto declaró la declaró el, a los 14 sereches bueno pues aquella cuando declaraba serecha de aquel lo lógico y era aplastarlo a través de las armes ¿eh? y quemar los cabecillas y estas cosas bueno pues cuando empezó la, la guerra esa ¿eh? bueno cuando empezó cuando lleva un tiempo la guerra en cuestión en Francia Pues uno de los de los de los generales franceses encargados de la represión del movimiento cátaro, bueno pues tomó una determinada ciudad que se agospiaran pues pues unos cuantos cátaros. Muchos cátaros. Lo que pasa que por muchos ese que que estaban escondidos en una ciudad, refugiados en una ciudad, coño pues había mucha gente que no que no cátaro. Entonces el paisano este y el, el militar francés, pues dijo bueno pues esto oye yo consulto lo antes de hacer nada, yo consulto lo con el enviado del, del Vaticano que pasó está, ¿no? ¿no? Porque oye pues, a ver no es responsabilidad mía ni no cosa mía, para eso está estoy aquí para decirme lo que tengo que hacer. Entonces eh, nada acercóse a hacer al paisano este al al enviado del Vaticano páticano te ha a ver la ciudad esta el pueblo tal está tomado está tomado y hay mogollón de gente ahí y hay los hay los sabemos lo ciencia cierta hay hay cátaros hay cátaros a me salva ahí pero claro también hay mucha gente que que no es cátaro entonces que que tenemos que hacer porque los cátaros a ver tengo lo claro yo como militar la mi función es matarlos los cátaros tengo que los matar Pero coño, los demás que no oficiaron nada pues, No tengo por qué matarlos, ¿no? Y dijo el, el, el Vaticano Un sacerdote no sé si era sacerdote o obispo, la, mi madre. no tengo ni puta idea, no me acuerdo joder, si tenéis interés mire eso ponéis en el Google pues Cátaros, muerte, Francia, enviado al Vaticano, qué sé yo, ¿Nada? buscáis, coño, voy a deciros yo exactamente cómo tiene que, como tiene que facerse. Bueno, pues la cuestión ya que, que que dicho el pais anuncio del Vaticano, anda la pregunta del, del militar. Hijo, ah, peces bobo, tú coyes. Mateslos los todos eh, matas a todos y ala, ya en el otro mundo van para el otro mundo y, y a Dios sabrá el que tiene que ir para el infierno y el que tiene que ir para el cielo. ¿caro? ¿qué problema había? Y, y la gente parece una barbaridad. Pues a mí no me pasa ninguna barbaridad. A ver, si crees en Dios y, y crees en la vida en el otro mundo, diga, ¡Ah, coño, estoy haciendo mi favor, está gente matándolos. Porque, porque oye, si van a vivir mejor. ponte que fueron todos campesinos o tal bueno pues una vida muy duro ¿eh? y de esta manera pues pasen a una vida mejor si fueron buenos si son cátaros van para el infierno a, a sufrir allí les les, les, les llaman eternos vos parece un razonamiento sí claro yo lo que no entiendo después y por qué eh, los que creen pues los cristianos mismamente que creen en la vida del, del otro mundo después de después de la muerte porque tienen eh, tanta tanta manía eh, contra contra el, el cosas como el aborto el, el suicidio a ver a ver qué tenía yo que tener que uno que me lo que me lo explicase bien la verdad que nunca nunca planteé ese tema porque bueno sí eh, sí más o menos sé por lo que yo sé de cristianismo Que la vida y una cosa sagrada porque la da Dios, entonces vas por quitarla a Dios. ¿eh? Y tú con el todo el libre albedrío, que también no entiendo yo muy bien, el, eh, si, si Dios puede todo como llegue que nosotros tenemos libre de albedrío, bueno, historias. Pues bueno, que tú no puedes con el todo el libre albedrío, dedícate a, a quitar vides. Yo digo, joder, pues si quites vides, por ejemplo, una mujer que aborda que llegue el, el feto no va, va al paraíso. Bueno, parece pues, que no Porque claro, para eso tienen que bautizarlo Tienen que estar bautizados Si no van al, al, al limbo Pero bueno, si tú que el Papa esté de ahora Me parece que decretó que el limbo no existía Claro, yo la hostia <risa> Miles y miles de años existiendo el limbo Y deseo de existir porque lo dijo un Papa También es verdad que cuando el Papa dice cosas El Papa ya, como se dice Ya en... Ay Hoy que no se confunde vamos que lo que dice va misa nunca mejor dicho vamos infalible coño infalible esa ya la esa ya la palabra en cuestión el papa es infalible cuando habla de, de cosas de religión entonces pues bueno oye si dice el papa que no existe el limbo será porque lo dijo Dios dijo papa falle el favor de contar a toda la gente que el limbo ya no existe que lo quité y, y claro otra cuestión sería y que hiciste con todos los que estaban dentro Porque supuestamente hay, hay muchos dentro. ¿eh? Pues, pues todos los que están en sin en sin bautizar, todos los inocentes es sin bautizar, me parece que viven al, al limbo. Inocentes es sin bautizar, me parece que ya era la manera de referirse a los niños, pequeños, que murieron en antes de, de, de, de, de bautizarse, pero en antes también de, de cometer ningún, ningún pecado. ¿eh? Sí, pues. Pues, pues, pero bueno, ¿qué hice con eso? Hombre, lo más normal sería que fueran para el cielo, ¿no? Porque si no cometieron pecado ningún, porque qué iban a, a ir para el infierno? Un del limbo para pa el cielo. ¿Qué más si estaba en el limbo? Tengo entendido que también estaba en el limbo. Bueno, esto venía en, el, en la Divina Comedia, la, en el libro este de, de Dante, Dante Ligieri, el italiano este. Un libro que manda huevos, yo sería incapaz de ayer Y cuando llega más mozo, lleílo. ¿eh? Yo, bueno, y parte no un todo... y la parte de, del infierno y no sé si es algo del limbo, pero me parece que lo del paraíso que ya no llega. Bueno, la historia que contaba, que los, los que a la gente es justo, pero que viviera en antes de. de de aparecer Cristo, el Hijo de Dios pues bueno, también llegan buena gente, no pecado y tal pero, oye, como vivieran en antes de en antes de estar Dios en la tierra pues pues lógicamente no estaban bautizados, entonces como no estaban bautizados, pues también también estaban también, también en limbo ¿eh? bueno, pues ¿y esa gente dónde fue? también, a ver, otros joder, si no hicieron nada malo como estar en el infierno porque oye pues joder para el cielo lógicamente entonces esto lleva a otra reflexión que se me ocurre ahora si resulta que el limbo estaba lleno de gente que pecar nunca pecara eh, y el limbo desea existir entonces pasen todos al al paraíso no al infierno digo yo que no diría no diría nadie del el limbo entonces viene a ser como una especie de, de recorte presupuestario ¿eh? como estos que hay ahora Pues yo qué sé, esto de juntar ministerios, juntar ministerios o juntar consellerías o tal, bien ser porque, oye, pues si en antes mamaban del tetu 200, que ahora mamen 150 o 180 nada más. <ríe> Lo que pasa es que si en antes mamaban mogollón dos ministros, pues ahora mamá mogollón un ministro nada más. Luego, yo pues tendrán los dos directores generales Los os secretarios generales Y la de mi madre Yo no sé muy bien cómo va esto de los, de los cargos cimeros Pero bueno, oye, pues unas cosas, unas cosas así ¿no? La cuestión es que ya que, ya que, ya que ay dios que, tavan, que se fusionen coño Que si antes había doce ministerios Pues pasa a ver, qué sé yo, ocho, ponte Y si en antes había... ...15 consellerías... ...pues para saber nada más 10... ¿Mm? ...bueno pues esto... ...yo creo que debe, debe venir a ser una cosa igual... ...en antes había... tres, tres sitios distintos... ...estaba el paraíso... ...estaba el, el infierno... ...y estaba el limbo... ...pues diría... ...joder... ...diría Dios... ...eh... ...lógicamente... ...Dios o... ...bueno que se encarga de la gestión de... ...de esas cosas... ...si no y él directamente... ...un santo o qué sé yo... ...diría el ...hostia... ...para qué va a haber... ¿eh? Dos, ¿no? dos sitios que se dediquen a lo mismo porque tendrán a los gastos a ver, si son espacios diferentes si tú que en el otro mundo no sé si, si el concepto este de espacio-tiempo será de otra manera pero bueno, vamos a suponer como no lo sabemos, vamos a suponer que es similar a, a como y aquí entonces, es, bueno, pues pues son dos espacios diferentes que tendrán la so, los so gestores para al tendrá que ver quién quien te anaporta si San Pedro está anaporte del cielo pues tendrá que ver uno también a puerta al limbo no para para dejar entrar a la gente o quitárselo el paso como un portero de la discoteca no tú para el infierno tú tal o uno que vaya de confundir para limbo y diga no menos si tú tienes tienes algunas virtudes como para para ir al cielo siénteme si todo nada tires por ahí tires Quiero decir que tienen, bueno pues un, una carga de de personal, de, de, de, de, de bueno en general de trabajo, bueno pues si en realidad albergan en el limbo, alberga a personas que bueno que podían estar guapamente en el cielo, para que quieres, para que quieres un limbo, ¿eh? metes los datos en el cielo y ya está. Y pases de tener que gestionar tres espacios, ¿eh? a gestionar dos nada más, ¿eh? porque me, yo creo que supongo. ...que el infierno aunque deja la, la ...la teoría tradicional que el infierno y cosa de del diablo y el, y el cielo de dios hombre a ver si dios ¿eh? y eh, omnipotente y el y el diablo no porque no desea de ser una creación de dios coño pues entonces dios mandará de, de alguna manera también en el infierno ¿eh? A lo mejor el infierno sencillamente lo que tiene autonomía, ¿m? o a lo mejor, ye, qué sé yo, pues un, un protectorado con un amplio grado de autonomía y que bueno, que falle cosas de su manera hasta que, pero en el momento que Dios diga ¿no? esto, como yo lo diga, ¿m? pues acabóse la autonomía. o Puede venir a ser una cosa como yo, qué sé, como esto de, de la Unión Europea que estamos viendo estos días. Que, supuestamente pues, los estados aún llega aún y fa lo que y da la gana, pero después no es así hay que hacer lo que dice Alemania o, o lo que dice Francia ¿Mm? que, oye, no, que yo pensaba que esto yo podía hacer lo que quisiera, no, tú haces lo que te diga yo, Hombre, yo creo que no hay porque que no y exactamente lo que diga Alemania o Francia, que yo lo que diga otros que están detrás grandes poderes transnacionales ¿eh? poderes seguramente económicos, incluso mercantiles serían sí, los que digan las cosas. Por ejemplo, no veis, no os acordáis de, de, de todo el debate que si cambiamos para cambiar la constitución ¿eh? Eh, tanto para como ya era para pa adaptar el Senau ¿eh? como para cuando los, los, los principinos de Asturias empezaron a perder fies. coño para asegurarse de, de, de, de, de, de que si no par que en un fi guaje en el futuro no fuera ese el, el sucesor porque yo una cosa curiosa aquí en España pese a que la ley la ley, no la realidad la ley eh, consagra la igualdad de género la misma ley eh, dice que la mujer no puede ser reina no puede ser chefa del estado eh, si sigue que tiene un, un hermanín ¿Eh? si tengo un hermanín eh, da igual que, que que la princesina tenga 15 años y el hermanín nace ahora que te jodes princesina a, esperamos a que el hermanín sea mayor y él el, el que el que el que el que llegue el jefe del estado bueno pues una cosa anacrónica y eso pues podía cambiarse modificando la constitución pero hostia al correo pues, de la que del de yo que ya que no se podía hacer que ya era muy complicado y una vez, una vez, hay muchos años Que yo no digo la única vez en mi vida Que de manera, bueno, dos veces en mi vida De manera muy, muy poco seria eh, Decidí que ya era una opción Valorable, valoratible El hacer, preparar unas oposiciones eh, Ninguna de las dos veces, ya os digo fue, fue muy seria, una vez No sé cuál fue el primero, ni cuál fue el después Bueno, una vez fueron unas oposiciones de... A profesor de secundaria que bueno, conseguí un, los temas que entraban conseguirlos en catalán curiosamente, pero bueno ya y en los románicos no hay problema ningún y estudiaba los en, en catalán después tendría que soltarlos en castellano pero bueno, yo estudiaba los en catalán y luego hubo otra vez que me puse a preparar es de subalterno Y entonces ese es de su gobierno, yo no me acuerdo en para qué llama, era para para la comunidad autónoma, para el principado, ¿hm? Entonces, si el temario, me el temario en y entonces, bueno, pues pueseme estudiar la la primera parte de un pase que era la Constitución española. Y una de las cosas que que estudia la Constitución Española y el procedimiento para modificar la Constitución española. Ostia, y era complicado de cojones, ¿eh? Que si primero tienen que proponerlo, que si después tienen que votarlo, que si después hay que eh, disolver los cortes, convocar elecciones generales y después lo, el nuevo parlamento tiene que ratificar la modificación. complejo de coliones, no mospaez. Oye, pues en cuanto dicho, dixeron que si los mercados, que si Europa, que si Alemania, que si tal, que había que cambiar la Constitución para establecer un, como llaman, un allende de déficit, un tope de déficit, la misma, no sé. Oye, ¿vistes qué rápido lo hicieron? No hizo falta todo de ello que toda esta modificación rara, no, a la venga. Que hay que ...que modificarlo ...pues se ...no pasa nada... ...eh chame si... Sí, ...modificamos algún momento... ...no... ...que dices tú... además ...entonces el resto de lo que me decían... ...que ella era mentira... ...no sé... ...joder no sé... ...a ver... ...que qué, qué, qué tenemos que pensar... Pues, ...pues... igual... tenemos que pensar que... ...que ella era un poco trola... ...lo que nos contaban... ...de que ya era tan difícil cambiarlo... ...porque al final... ...que me lo igual... Vosotros pues pensé que, pues, que nos dicen de alguna verdad Yo pienso realmente que no Yo personalmente pienso que no nos dicen Ninguna verdad, ni los unos ni los otros A ver, porque hay así también Mucha mucha gente por Mucha conciencia de que, de que Si los que ahora son pequeños Entonces les iban a hacer otra cosa Bueno, yo personalmente creo que no Porque yo creo que los que Se alteran ahora en el gobierno Tampoco hay que que faigan ellos lo que... Ni lo que dicen en el programa ni tal... Faen lo que ellos manden a hacer, ¿eh? Yo No sé, no me parece que aquí... Teamos gobernados por... Por unos partidos políticos... ¿eh? Los partidos políticos son nada más... Les caes... La persona que se pone ahí... Pero las cosas que faen no son... Les que, les que él piensa, les que él decide... Supongo... ¿eh? yo soy de cien igual soy de supongo que, que son las cosas que ellos manden otros que están detrás eh, igual esos que llamen los mercados que no se sabe quién llega pero bueno los mercados que yo creo que ni tampoco eh, me imagino que habrá eh, incluso detrás de los mercados una gente con verdadero con verdadero poder y que sean los que los que eh, los que manden lo que hay que hacer lo que hay que de, dejar de hacer en fin, no lo sé Y así en y flotes pues ya van 50 minutinos grabados Bueno pues <coughs> Bueno como ya te sanquilosé un poco ya desatasqué ¿eh? Ya de la propallúa A eso ya como dijimos en antes entre poner la sintonía y luego reponerla de la mitad y tal igual fueron cinco minutos pues si llevamos 50 grabados 45, y cinco llevo los de, ¿eh? de charra aquí Además estoy aquí muy muy tranquilo porque hoy mmm, bueno si sí, hay una persona ahí metida en el chat eh, pero no entiendes nada, no entiendes hombre, para qué parece nada, porque yo la verdad que no me voy a caso. Oye, perdona, persona que estás en el chat, no enye que tenga yo nada contra, eh, contra ti, no sé ni quién es. A ver, lo que pasa es que, mmm, joder, pues, o un está a otra cosa, nada, estoy intentando agrandar un poquillín la la A la ventana del, del. vuelvo a poner a grabar el programa, vuelvo a grabar, empezar a grabar la segunda parte mmm, de Anedonia, la segunda parte de, de este programa tan, tan guapo de, de Radio Cucaracha, la Radio Libre Duvieux. y de algunos dirá eh, pero bueno que yo cura grabar dos partes oye si eh, ya terminaste de grabar una pues no, no pero pero quiero grabar otra te voy a comentar ya a la quien que, a la quien controle de estos de estos temas técnicos te voy a comentar el, el tema este que si ya pasó el otro compañero y me pasó a mí también y que hay que lo arreglar porque si no pasaría pasaría otra vez ah bueno a que os decía que dentro de la campaña está contra la COSU Eh, para el mes que bien para para finales de enero queremos hacer un un gran maratón de, de pero no un maratón de de gente de la propia cuca sino un gran maratón de radios libres de de todo el estado español y mismo de fuera si si también si también quiere participar de aquí de fuera eh, queremos poner programas cuñas de Todos las horas que falla falta pensábamos en 42 Por eso de la energía en, entre los 42 kilómetros de, de lo que lleve un, un maratón eh, normal De la calle, de correr y, y bueno, pues poner 42 horas por eso de, de ser un maratón radiofónico Lo que pasa es que, a ver, tenemos la esperanza de que 42 horas se, se queden cortes Porque la verdad que les demás radios... Joder... Si, si participan en el maratón... En la misma medida... En la que están... Apoyando todas las demás movilizaciones... Y, y noticias y demás que, que ponemos... Entonces vamos quedarnos cortos... de Vamos, de seguro... De seguro... Sencillamente, por decir más una cosa... ¿Sabéis cuántos emisores... Eh, nos lleven entrevistado desde que estamos ¿eh? todo esta, todo este engaño. a ver, pues eh, Radio Crash, ¿m? Radio Crash entrevistonos, eh Radio Malva, ¿eh? de Valencia, Radio Clara, también de, de Valencia, eh, Irola, Irala y Ratia, de, de de Bilbao, ¿eh? esos entrevistaron también. Eh, eh, ¿Qué más, qué más hay por ahí? Bueno, eh, más voces, los del informativo este, eh, De radios libres. Eh, Eso se entrevistan, no soy mismo también, todavía no salió. Eh, radio ahí, ¿cómo se llaman? Fi, filip, filipis, Radio Filipis. Perdonáis si lo digo mal... ¿no? ...de Filipis de Ferrol... Eh, ...no nos entrevistó todavía... ...pero pero quedó de entrevistar a un, a un compañero... ...bueno ya veis que... que oh, ...Onda Roja de, de Zamora... ...nos entrevistó también... ...bueno ya os digo... ...luego eh, en, en internet... ...hay mucha gente que nos sigue... ...a través del, del Twitter... el Facebook... las noticias que, que nosotros estamos poniendo... mucha gente de la lista de correo de, de tercer sector, que ya como se nos conoce porque por no tener ánimo de lucro, es que somos el tercer sector. Bueno, pues nada, somos el tercer sector de actividad. Eh, mucha gente que está apuntada a la lista esa del tercer sector pues está comentando, está dándonos ideas, está... y también hubo muchos que estaban muy interesados en el tema del maratón y que dan a preguntar, y siempre ellos decíamos, tranquilos, hombre, tranquilos que eh, eh preparar las cosas técnicas para pa poder después por eh, dónde podéis subir los programas para pa el maratón y demás, para que luego lo... Para que luego lo radiemos. Y bueno, ni yo estamos. Hoy no mire, la verdad, si había dado algún tipo de, de novedad en ese aspecto. Bueno, mirelo la última vez antes de salir de casa. Salí de casa, me parece que fue a, les, a la una y media. ...salí de casa, bueno, pues, desde la una y media hasta ahora no lo mire. No sé, no sé entonces cómo, cómo, va la, cómo va la cosa. Pero seguro que va bien, seguro que va bien, porque ya os digo, o sea. la forma de solidaridad y de apoyo que estamos que estamos sintiendo hasta ahora, pf, tremenda, tremenda, tremenda. Y la verdad que presta, joder, presta. Yo cada vez voy a decirlo menos irónicamente, más en serio. Hay que mandar un ramo de flores a este paisano en señal de agradecimiento porque de verdad, a ver, el tema valió para que nos eh, para que nos no, nos dinamizáremos, ¿eh? Para que, joder, para que Dios, no sé Despertáramos de este letalgo Para que eh, nos pusiéramos en contacto Con la demás gente Para pa comprobar que joder, que Somos una red, hostia A nivel eh, nacional por lo menos Somos estamos todos un montón de gente En muchos sitios, en muchas ciudades En muchas frecuencias Pero tenemos todos el mismo objetivo les, La misma ¿Eh? ...creemos que las cosas tienen que hacerse de una manera... ...y facémosles... hacemos todos igual... y ...yo prestoso, joder... ...yo muy prestoso... ...a mí por lo menos... ...¿qué queréis que os diga?... gustame esta manera de... ...de... ...de hacer... ...de las cosas... ...y... ...y sobre todo... me esta... ...joder... Estoy ...notar que formes parte de... ...de... ...de... ...mucho más grande... ...eh... ...ya no es solo... ...el rato cuca... ...y... ...mucho más... ...y bueno, ahora sí que voy a... ...a poner un cantar... ...tengo yo ganas de... ...descansar un pedacín y poner un cantar... ...no sé si la segunda parte del programa... ...va a ser básicamente musical... ...igual sí, no lo sé... ...pero ahora de momento... ...va a este cantar para ella, puso la semana pasada... ...y que esta semana no... ...no renové los los, los cantarinos que... ...que traía en el... ¿eh? ...en el yapicerín... Eh, ...entonces igual ya lo puse la semana pasada... ...pero bueno... ¿Qué más da? ¿Importa a vos a los que estáis ahí? No, no creo que vos importe. Y lo más importante de todo, y es que a mí no me importa. Y al fin y al cabo, fallo yo lo que quiero. Mm. Pero sabes ya aquí a la vida Das goberla estás padeciendo una náusea constante De tragarte siempre los mismos brautes Sin girar, sin parar Encima de un pedrusco que ha dado ya Demasiadas vueltas Demasiadas veces En el mismo sitio Y sobre mismo es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 Y que no te cojan, no no no te no no no no no no te Bueno, bueno, bueno Son las 23 soles y 15 minutos de la noche Y esto sigue siendo Anedonia Seguimos estando en el 107.3 De la frecuencia modulada Y también el www.radiokuka.org Tenemos aquí un a deciros el tiempo que va a grabar, pero como tuvimos ese pequeño corte, eh, que no sé cuánto tiempo se pondría qué sé yo. A ver, ahora de la segunda grabación van grabados 12 minutos. Son las 23 y 16, 23 y 4, el otro grabamos no 50 nada más. Uy, no, pues perdí, no sé por lo menos 5 minutos por ahí, por ahí por medio, eh. vamos a hacer voy a intentar hacer una una una cosa unos trabajos manuales no sé cuándo exactamente porque bueno no llegué ahora te ha muy ocupado pero pero bueno casi sí porque bueno entre buscar trabajo hacer cursos historias al final acabes, acabes teniendo más tiempo ocupado que, que si estuvieras trabajando de, de verdad Eh, cuando pueda, cuando buenamente pueda, voy a intentar, ya que eh, grabé un otro trozo y, y ahora estoy grabando un segundo, voy a intentar pegarlos, creo que deseo poder con el audacity este, ¿eh? sí porque hay mucha gente que dice voy a editar cosas con la audacity y tal, yo tengo editado cosas pero de pegar no tengo editado de, de eliminar partes Y siempre del el principio y el final del <risa> No, pero debe poder Yo cuido que debe poder Tiene que poder pegarse Y entonces, si ¿sí se puede pegar Ah, pues yo pego ¿eh? Y es como si hubiera grabado el programa entero Va a notarse Va a notarse el, el salto Y en medio de que haber puesto un candarino no, me mira que también soy yo ¿Eh? si pusiera un, un cantarín, pues entonces eh, aunque se notara, y era diferente, hacía el, el cantarín como de pegamento entre las dos partes. Ahora no, va, va a salir que estoy falando de una, de una cosa, ¿eh? y que de repente boom, corto y pongo a hablar de otra, y dirá ¿Eh? la gente que lo que lo sientan diferido, que lo descarga del, del archivo o alguna cosa así, ya, pero bueno la anedónica hermana, que, que pasó que, que, que falla esta cosa tan rara. Ay, aunque ahora que lo pienso, si puedo pegar dos cachos de programa, igual también puedo pegar un un cantarín por medio. Ah, pues a lo mejor juego eso y y pongo pongo un, un poco de de, de cantarín La mitad, ¿eh? Y, y sí, pues igual igual juego eso. Sí, o está ocurriendo esa otra cosa. Igual pongo una una voz robótica de este, ¿eh? Electrónica que lee las cosas Que diga eh, Hay un problema de sintonía Volveremos en un instante Y entonces algo yo diciendo otra cosa eh, pues lo mayor podía Podía ser, podía hacer Podía hacer eso también ¿eh? Sí, podía facerse Podía facerse de esa manera ¡Ay! Estoy cansado <risa> Sí, de verdad que estoy, estoy Estoy cansado No sé por qué, no sé por qué exactamente Porque yo pues digo, yo no... no fue algo, no fue algo nada en especial. Pero bueno, qué sé yo, encuentro me, bueno unos días en me encuentro cansado, no sé por qué puede ser, ¿eh? A lo mejor yo, yo por el por el sedentarismo, porque como no fuego nada, ¿eh? igual yo por eso, claro, estoy más flojo, si tuviera mucha actividad, oficial mucho deporte y tal, pero no fuego nada, de verdad, eh. <risa> yo, yo un, una miseria, pero no fuego nada. Pero bueno yo normal, eh, ya os lo veces, yo es normal que la neuronis miserable ¿eh? te da la miseria, de no, de no hacer nada. Sí, yo es muy triste, noto joder, ahora subo una cuesta, eh, y, y noto como que me falta el aire, y eso no sé, conozco la sensación, pero hay mucho tiempo que lo, que no la que no la notaba, ¿eh? y sigo saliendo al monte de vez en cuando pero ya no llegué joder, yo pienso en antes digo en antes montaba en bici caminaba mogollón, antes digo hay tres meses, ¿eh? no te estoy diciendo no te estoy diciendo hay, hay tres años, estoy diciendo que hay tres meses salía mucho de monte sigo saliendo al monte pero un poquillo menos andaba mucho en bici la plata que ahora no bici una mierda van más a la piscina voy un... un poco a la piscina a ver si voy mañana no sé ya me lo pensaré a ver si me animo no sé si me animaré ¿Mm? pero bueno tengo que hacerlo tengo que hacerlo porque lo que no puede ser y seguir y seguir en, en de esta manera porque esto va por baixo muy, muy deprisa ¿eh? la condición física es vaya, baixa enseguida todo también va un poquitín amestada seguramente a, a la condición emocional podríamos decir ¿Eh? Eh, es decir, joder, veo tantos, la gente tan, tan desesperada alrededor mío ¿eh? que, que de verdad que a me, mí me, me acongoja. No sé, y aunque yo no tenga, ¿eh? no tuviera por qué, yo personalmente, pero bueno, alrededor, joder. Mira, ayer tuve, tuve con una mega. Que, que la verdad es que, joder, enséñame muchas cosas. <ríe> A veces cuando ...cuando estoy con ella. Y no tenía puta idea de nada. De, de nada, quiero decir, de, de la actualidad, de las noticias. Y comentaba cosas. Sin sí, más, de yo ni, ni puta idea. Porque, claro, decíame ella, yo no veo la tele, no sé las noticias. No ...no falo con otra gente. De estos temas, vamos, que decir. Entonces yo. estoy fuera ¿Mm? y la verdad y se está mucho mejor ¿eh? mucho mejor fuera que fuera que dentro ¿eh? coño eh, identificóse identificóse la west Dorothy que resultó que no era una west una una west era un west era el compañero fóbico me da les, les buenas noches buenas fóbico buenas buenas noches ¿eh? también ya ves que estamos en en petit comité no no hay mucha mucha gente haciendo programa hoy que se llevan a noche pa para poner así cantarinos muy muy tranquilos muy de sobase pero no que te vaya coloques cualquier todo igual me me sobaba yo y porque ay coño claro es verdad ayer he hecho las tres de la mañana en haciendo cosas en el en el ordenata claro todo normal que tenga que tenga un poco de de sueño que te ha cansado porque ya se flota y el ya son son cien y media de la noche y voy voy a llegar tarde hoy bueno por lo menos en el momento que tenga que exportar no va a tardar tanto eh, como como lo que como lo que tarda tres semanas porque ya sabes como se me cortó por por medio eh, pues entonces es nada ¿Mm? ya antes ya gastó no sé siete minutinos de de exportación pues ahora cuando tenga que volver a exportar pues otros otros que va otros que va a gastar uy que hago alambar? fóbico porque te han visto otra vez el nombre o llegaría a ser yo te explico y primero según entres en el chat ponte automáticamente en el chat un nombre al azar es tipo si sí. weis dorothy pero luego tú puedes identificarte ¿eh? y identificarse como fóbico Pero ahora cambió otra vez y reidentificóse con ese nombre nuevo que, que, que toda la puta vida fue fóquico, porque tiene que ser gas ahora. ¿Mm? Gas, eh, sí, no sé. A ver, has de explicarme que yo lo que significa eso de gas. ¿O gasolina, pero la gasolina, uy, es una cosa muy chunga. Dinosaurio muerto, que vale para quemarse y, y, y desplazarse con ello. ¿Mm? o gas butano o, o, o gas metano de no hay manera <risa> de que no hay manera hombre <risa> de que no hay manera de que, de que te de, de que me gusta el, el nombre este nuevo o, o <risa> de verdad oye haz de cime, eh, si te has decime si estás sintiendo si tú sentíaslo por pues, por internet has decime pero por el chat si si se siente en condiciones por internet porque en un tiempo para acá, por lo visto, siéntese muy vecino, muy vecino, toda la misión, ¿eh? Y, pues, está empezando a... Mira que yo, hoy ya tuve la sospecha, y digo, yo tengo que la de la cabeza porque si llames a algo, ¿eh? Basta que lo llames para que venga. Eh, si, eh, a ver, si para finales del mes que viene, como os contaba, eh, vamos a organizar ese maratón de radios libres, ¿eh? que estar todo en, técnicamente en condiciones óptimas ¿Mm? eh, y nada más si si, si bueno, siéntase bien ah, guay tío, pues me prestas a verlo me prestas a verlo, eso ya está arreglado ahora hay que arreglar entonces lo de lo de que grave la audacia en condiciones no sé si será estrictamente necesario porque, bueno, no sé si vamos a poner Si vamos a hacer algún programa en directo Van a ser todo grabaciones Eso diremos viéndolo con el tiempo Pero sí que pasa otra cosa Y que, y que hay muchas Más de una radio ya Que, que aportó la idea De que a lo mejor El maratón eh, Puede emitirse simultáneamente Por, por muchas emisores por, O por más de una emisora de radio Y por otras emisores de, de Radio Libre Eh, claro, eh, puede hacerse, eh, y técnicamente es posible. Eh, de la misma manera que ahora en, en Radio Cuca, cuando no hay programa en directo de Radio Cuca, está sintiéndose eh, la programación de Radio SL. Una, una ayuda ahí. Los nuestros eh, colláceos de la SL, pues, vieron ser obligados a retirar la antena por nosotros para. a tocarles narices un poco llena a la todas las comunicaciones vale, pues que no podéis emitir por ahí pues no pasa nada, emitís, emitís por aquí en donde que vengan eh, y un... mira, esto es la técnica que yo eh, cuesta entenderlo, no, ya lo voy entendiendo la cuestión ya es sencillamente que nosotros en el nuestro programa que nos ayuda aquí con la misión en diferido y tal, que se llama el ZARA Eh, conectamos con, con la dirección web de, del, del streaming ya estoy empezando a usar palabras rayas del de, de, de por donde ellos emiten ¿eh? Eh, si conectamos con la dirección web de donde ellos emiten entonces es, salen los, los lo que ellos están emitiendo sale por por la nuestra emisora bueno pues guay no pues eh, la idea es a lo mejor hacer eso Con otros, con otros emisores de del, del, del Estado de España de, Para que puedan emitir el, el maratón Bueno, pues oye, la verdad que yo una idea de puta madre Yo estoy encantadísimo Lo que pasa que llegue, ¿eh? eh ¿Qué pasa? ¿Va a furroar todo seguro? ¿Va a ir bien? Sí, porque la verdad que, oye, otra cosa no pasará, ¿eh? pero en Radio Cuca bastante habitual lo de que fallen fallen las cosas ¿eh? las cosas técnicas y es una cosa asumible sobre todo cuando oye, al fin y al cabo somos nosotros los que estamos aquí pero en este caso vamos a tener una cierta responsabilidad porque si vamos a ser nosotros los que invitamos el maratón Hostia, y otros emisores van a querer retransmitir simultáneamente el maratón pues tendremos que asegurarnos de que todo esto forró bien a ver cómo nos arreglamos porque para arriba eh, los técnicos los que saben de estas cosas aún no tenemos lo emigrado un saludo para pistola en un maniego si siente esto en, en diferido o, o se lo descarga o de alguna cosa, un saludo que tenemos lo emigrado y el que más sabe de todas estas cosas, pero bueno vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos y qué creéis que os diga, ahora, pues mira, aunque hay un momento que, que puse cantar voy a poner otro otro cantar y, y no voy a no voy a seguramente a hablar mucho más, oye ya hora y media de programa, yo ya ...¿qué queréis que os diga, estoy estoy cansado esta, esta noche, entonces pues bueno lo mejor Me acabo pronto. O a lo mejor no, ¿eh? porque igual pongo este y cantar, descanso y tal, y, y luego estoy con ganas de, de falar más, qué sé yo. hasta no se que ya empieza a saltar no pasa nada tengo un MP3 en casa y vuelvo a ponerlo a CD para tener fondo nunca penséis que vais a quedar en su fondo en el ONE nunca en sin fondo hombre coño quedó loco una vez porque me dejé ¿eh? el CD el CD en casa pero bueno hombre eso puede ser cualquiera no Ni pasa a los, los Luis del Olmo no ni pasa a veces que se deja en casa ¿no? ¿Ah? pues oye un problema de lo este bueno esta noche por el motivo que sea ¿eh? porque dormí poco a noche por el tema que sea el caso oye que no tengo ganas de de de hacer más nada estoy cansado coño voy ya son mira que horas son joder son 11 y 36 minutos de la noche ¿eh? si tú que decíame estaba el tiempo este que tuvo sonando cantar estaba yo hablando con, con el compañero fóbico por aquí por, voy, perdón con gas ¿eh? o con gas butano metano <ríe> bueno con este que tengo aquí con gas acá, fóbico o con fóbico acá gas also, o, oye eso suena fóbico que gas <ríe> no, eso de la calle son no un no penséis vosotros vosotros mal bueno, el caso oye que estaba yo hablando con él que decía joder al cual está de aquellos tiempos de una hora nada más madre de Dios sí no no se no quien a a volver ahora ¿eh? a hacer un programa nada más de una hora sí, yo con una hora no me da para nada de verdad mira que lo que lo que falaban antes que el que si nunca llegó ¿eh? pero pero una hora nada más no mismo una hora y media... ...yo creo que no... ...no, no sería... ...no sería cuando, ¿eh? ¿eh? No llego a las dos horas... pero pues sí suelo pasar de, de la hora y media... ¿Mm? ...bueno, algún día sí que pase también de las dos horas... ...ay, Dios mío... ...claro, normal, cuando uno tiene una vida así... ...miserable, no tiene nada que hacer... ...pues bien por la radio y, y preste... ...y dar la parpayola aquí... ...bueno... ...y lo dicho, esta noche ya voy a... ...ya voy a marchar, pero... ¿eh? ...ya que... ...que hoy la única persona... ...que se me metió fue aquí el... ...el, el gasacafóbico... ¿eh? ...vamos a... ...vamos a decir que, que... nos pidió un cantarín... ...sí... ...además... ...joder, además... lleva eh, una buena cosa... ...¿eh?... ...porque... ...porque este hombre... ...a veces ponse... ¿eh? Y, ...y recomienda... ...buenos... ...buenos cantares... ...al ...de la canción aquella de... ...de las donas... ...¿eh?... ...les moces aquellas que... Bueno, convirtióse en uno de... ¿eh? ...en uno de los cantares... Eh, ...clásicos de Anasdonia, ¿eh? pues la más veces, pues la más veces... ...muy guapa... ...eso sí, también, cuando ven en medio del maratón... estaba yo poniendo música cañero, ahí ¿eh? tal, guay... ...y vas si y me pides... ...la del flautista, aquella de los new, ...hombre, por favor... ¿eh? ...aquello, uf, hostia... ...pero bueno, hoy voy a arriesgarme... ¿eh? y vas a poder pedirme la que quieras una que está en youtube ¿eh? eso sí porque porque yo lo que voy a poner a ver uy, pues, joder que esto y bueno, que estoy moviendo la bandeja la ¿no? que están los los teclados del ordenador para poner el youtube, YouTube. com intro hombre eh, si está zapatos resbalosos Ah, la de la desorden público. Sí hombre, me sí. si. A ver si está, a ver si está esa. Creo que sí que estaba. A ver, desorden público, zapatos resbalosos. Eh, sí, hombre vaya, joder, préstame la de Dios, mueve mucho si sí, sí cantar. Ye, oye, ya lo conté más veces, pero mira, este cantar en concreto, el de zapatos resbalosos si no me equivoco, y, y no me engaña la memoria, y el primero que sentí de, de desorden público. y hostia, de eso hay pues si estaba yo en segundo de de bub, eh, segundo de bub, tienes 15 años eh, muchos <ríe> 20 años tío 20 años que sentí la primera vez zapatos resbalosos y, y mira tú después lo que lo que son las cosas de, A ese grupo acabó siendo muy significativo para mí. bueno ya sabéis de sobra joder si te es de, de sentir este programa bueno voy a escribirlo desorden público zapatos esperemos que te esperemos que te en youtube zapatos resbalosos si ¿Está, sí, está bien escrito vamos a ver si nos lo encuentra Ah, pues sí, sí, sí, sí, aquí está, aquí está Vale a eh, decirte eh, Si querías En eh, versión de estudio o versión en directo Pero eh, por YouTube No me atrevo, no me atrevo mucho a, a, a poner un directo Porque bueno Puede ser peligroso Bueno, vamos a dar aquí A ver, vamos a, a dejar el... ¡Ech! Calla, que primero tienes que cargar Uy a sí, sí, todo esto que... Bueno, tío, pues yo está aquí, joder, pues pues sí. Bueno, la que sale de el yo... eh, Efectivamente, efectivamente, es la que voy a poner, la que sale un imagen de un skin y un y un bailando. Sí, sí, eso ahí es, oye. Nada, está cargando, ¿eh? Está tan ello, tan en ello. Eh, enseguida carga nada, va bien. Bueno, va bien, ahora está ahí medio parada. Nada, pero bueno, va, va a cargar. Bueno, tíos, pues... Bueno, tíos, o oh, tío. Bueno, no, oh, tíos, porque porque me ponerme bueno, tres oyentes tres conectados uno soy yo otro y aquí el, el gas sacafóbico y, y queda uno que no sé qué no sé quién puede ser un saludín vale eh, un saludín también para la gente que tuvo en y, y el, el 107.3 de la frecuencia modulada Un saludín, como siempre, para los que lo sienten en diferido, un saludín para los que lo descargan. A lo mejor eh, sienten en diferido un programa de, de una hora y pico, o a lo mejor no, porque no soy quien a, a pegarlos y, y salgo uno de 38 minutos y salgo otro de 50. Y bueno, la de Dios, la de Dios, pero bueno, ahora a ver lo que Dime aquí el, el gas. Eh, yo muy palabras esa canción, hostia, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Eh, y joder, mando no, huevos, que fue el, yo creo que fue la primera que, que sentí. ...sabéis que... ...joder, al final... ...pues llegué de llame y acabó... <risa> ...sabéis quién fue el el, el... ...el rapace que compró el disco este... ...y ya os conté la historia de, de que lo compraran... ...discos Liverpool sencillamente... ...porque llegan unos que tienen de trash ...y en la portada había cuadritos y tal... Y, ...y por eso lo compró... ...porque supuestamente gustaba el skate y tal... ...pues fue el mismo rapaz... ...con el que yo oficié el primer programa que... que hice la cuca, eh, el Radio Crimen, Radio Crimen que lo hice yo teniendo uf, 17 años pues la cuestión de que esto no sé, yo creo que ya es significativo decirlo a veces, yo que el primer programa que hice lo con, con otras dos personas eh, de esas tres personas ¿m? que hicimos aquel primer programa eh, ...el primer contacto con Radio Cuca uno de ellos ...está en París... ¿eh? ...y el otro... ...el que me... ...el que me dejó este disco... ...y por el que conocí yo a... a los de en público... ...tan a menos que en la India... ...joder... Ahí, ...y no es su nuestro... ¿eh? ...el nuestro compañero Bernie... ...el que falle el, el raposo... El que falle el programa de los lunes a las... seis de la tarde por cierto... Eh, ...me allí el, el, unos que que el lunes que viene... Eh, ...para la noche diez, a partir de las 10 o las 11... Eh, el raposo está aquí, oye, viene a casa por navidad, como, <risa> como todo, todo el que se precie y tengo entendido que bueno, mientras esa noche van a estar haciendo un un programa largo, el raposo y, y collacios que, que pasen por aquí. Bueno, pero lo dicho, no llegue el, el raposo este que está en la India y que a mí me dio que a mí me dejó el me dio a conocer a los desorden público. ¿eh? E si, Ay, que no lo veo, madre de Dios, ¿cuántos años hay que no veo ese rapaz? Uf. Pues igual andaba yo por pelos. 20. Me parece que ya acabara la carrera y ver otra vez. Pues eh, igual, ponte que 23, 22. Hay más de 10 años que no lo veo. Mando huevos. Bueno, por pues lo he hecho, uno en París, después de haber estado también en Cuba y mi madre. Este, en, en, en la India ahora, pero tengo entendido que se dedica a recorrer el mundo, y yo aquí ¿qué os parece? ¿parece pues normal o no vos parece normal? <risa> pues va mal que os pues, parece normal, porque yo lo que hay, y si pues parece normal, ya sabéis, la normalidad no lleva más que una, una situación dentro de la estadística ¿eh? venga, saludinos a a todos, y aquí termina Anedonia con desorden público y zapatos resbalosos que cantar más guapo. Coñe, gustan mucho a mí este. Venga, saludos y todos. No con ellos me voy a caer Con ellos me voy a caer ando me voy a caer estos zapatos son regalosos estos zapatos no quiero Bailando con ellos me voy a nuevos nuevo no quiero tener Porque bailando con ellos me voy a caer Zapato nuevos me molesta Zapato nuevo no quiero tener Porque bailando con ellos me voy a caer Thank okay. you.